Auspicia Informativo Farco ¿Tenés Credicop? Tenés ahora 30 Para que puedas comprar con tu tarjeta Cabal Credicop En 30 cuotas todo lo que necesites de línea blanca Heladeras, lavarropas, aires acondicionados Y mucho más Además en otros rubros 24, 18 y 12 cuotas Informate en www.bancocredicop.com ¿Tenés tarjeta Cabal Credicop? Tenés cuotas Banco Credicop Cooperativo La banca solidaria Cartera de consumo vigente hasta el 31 de enero de 2022 sujeto a condiciones definidas por el Gobierno Nacional para el programa Hora 12. Más información en www.bancocrídico.com. Hay muchas formas de renovar energía. Sentarse a mirar un paisaje por un largo rato. Hacer algo por primera vez. Reír con amigos. Vení a San Juan y renóvate como quieras. La Rioja puso en marcha el programa de accesibilidad y conectividad digital Rosario Vera Peñalosa. Esto significa 20.000 computadoras a alumnas y alumnos del nivel primario de toda la provincia. El gobernador Quintela dispuso una inversión de 250 millones de pesos. Este plan incluye también contenido educativo para ser utilizado por los alumnos de manera offline en zonas donde no hay conectividad. Generamos igualdad de oportunidades y reducimos la brecha digital. La Rioja, provincia que late.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 Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un noticiero que suena en todo el país, que producimos desde todo el país y que emitimos desde nuestro centro de producción ubicado en Rosario. Comenzamos con nuestra edición de hoy viernes 7 de enero del 2022. Nuestro país superó la barrera de los 100.000 contagios diarios. Pese al aumento constante de casos día a día, ese aumento no es igual en cuanto a la cantidad de personas que necesitan una internación en salas de terapia intensiva. Esto se debe a la vacunación en todo el país. Escuchamos a Arnaldo Dubín, de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Estamos frente a un aumento brutal, descontrolado del número de contagios, que seguramente es muchísimo mayor porque el sistema de testeos está saturado, pero afortunadamente esto no se ha trasladado a un incremento paralelo en la internación en terapia intensiva, en formas graves y en muertes. Y esto, sin lugar a dudas, es una prueba palmaria, por si se necesitara alguna más, de la eficacia de la vacunación. Uh -huh. eh, claramente, por más que sea contrafáctico, Si no tuviéramos este nivel de vacunación que se ha alcanzado en la Argentina, con este grado de contagio seguramente el sistema sanitario estaría completamente colapsado y estaríamos transitando una catástrofe sanitaria incluso incomparable con la que ya vivimos. El porcentaje de ocupación de camas de unidades de terapia intensiva es del 37,5% a nivel nacional y del 38,7% en el área metropolitana de Buenos Aires. El alto nivel de contagios también repercute en la atención de salud por la cantidad de profesionales que se encuentran aislados. Es que cada vez hay más contagios y contactos estrechos entre los trabajadores de la salud, de modo que estamos con enormes dificultades, de la misma forma que, como todos saben, en los últimos días se han caído decenas de miles de vuelos en todo el mundo por contagios o contactos estrechos de las tripulaciones, nos está generando un gran problema poder mantener las dotaciones en, el, en, el, en los sistemas hospitalarios. Eh, cada vez es más difícil completar las guardias, porque muchos trabajadores insisto, o se contagian o tienen contactos estrechos, uh -huh. y esto es parte de, de la mala situación que estamos transitando los trabajadores de la salud Obrador, escuchábamos a Arnaldo Dubín de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva puede convertirse en el principal instrumento Para consolidar. El juez Ercolini quedó a cargo de la causa por presunta extorsión y asociación ilícita en la que está detenido Marcelo D'Alessio. Escuchamos el informe de nuestro compañero Pablo Martínez, de Radio Ijuna. Comodoro Pi, la cancha donde caen dos gotas y todo se embarra. La Cámara Federal porteña resolvió ayer que el juez Julián Ercolini quede a cargo de la causa por presunta extorsión y asociación ilícita en la que está detenido el falso abogado Marcelo D'Alessio y que fue remitida a los tribunales desde la justicia de Dolores. Radio Ayjuna dialogó con Natalia Salvo, abogada patrocinante del empresario Pedro Echevets, Extorsionado y denunciante de D'Alessio Puso en contexto una causa pionera de Laufer durante el macrismo Ningún juez quería eh, tenerla o entender ¿no? uh -huh. En la resolución de esta causa La Cámara Federal lo que hace es eh, atribuir esta causa a Ercolini Dos meses después de que se iniciara esta causa Hicimos un pedido ante el Consejo de la Magistratura De Juicio Político para Ercolini Porque Ercolini fue el responsable de que se levante el secreto de sumario de la causa D'Alessio, el, el primero que puso en peligro la investigación para procurar la protección corporativa y la impunidad de, en este caso, el fiscal Stornelli. ¿Por qué decimos que hizo esto? Porque Stornelli le inicia una denuncia por defraudación a Marcelo D'Alessio que cae en el juzgado de Ercolini. D'Alessio no es un cuentapropista. La paradoja ahora es que el juez Ercolini además tiene en su escritorio dos causas donde el fiscal Carlos Estornelli socio en extorsiones de D'Alessio, es denunciante y denunciado. Lo que están haciendo a través de estas resoluciones es seguir garantizando a través de Comodoro Pi la impunidad. Y la impunidad es el primer paso a que no se asegura la famosa no repetición o no revisión. Es decir, que no vuelva a suceder. La verdad que es un momento histórico en donde el poder judicial no tiene ningún tipo de credibilidad. Esta causa de Alessio junto a otras decenas tienen resoluciones meramente corporativas. Por eso el próximo primero de febrero se renueva una convocatoria frente a la Corte Suprema porque dice la abogada Salvo que tenemos un poder judicial que le da la mano al poder real y se aparta de la Constitución Nacional. Y la verdad no se están respetando las garantías constitucionales. ...básicas... ...lamentablemente el Estado de Derecho... ...se vio severamente degradado... ...en el gobierno de Mauricio Macri... ...porque se quebraron estas garantías... ...ni más ni menos... ...fíjate el principio de inocencia... ...el juez natural... ...la imparcialidad que tiene que tener un juez... ...cosas básicas... ...que son las columnas vertebrales ...de un Estado de Derecho... ...así que tenemos un poder judicial... ...por eso nosotros les decíamos... ...en, en una convocatoria que hicimos el 28 de diciembre... ...y que va a continuar... ...este primero de febrero... Tenemos un Poder Judicial que le da la mano al Poder Real y que se aparta de la Constitución Nacional, y eso es muy peligroso. Les contamos desde Radio Aijuna, para el Informativo Farco. Encontrarnos en Facebook, facebook.com barra Farco Argentina. Ahora viajamos a La Rioja, donde el gobierno provincial entregará regalos a todos los niños y niñas de la provincia. Nos informa Ana Laura Martínez, de El Tala Comunicación Popular. Buenos días, Vanina. Buenos días a toda la audiencia de Farco. La fe y las costumbres criollas y cristianas de la provincia de La Rioja unen a la comunidad donde el pesebre y la fiesta de reyes son un momento para poner la mirada en la felicidad de las niñeces. Y este año desde el gobierno de la provincia se decidió que todos los niños, niñas y niñas reciban un regalo por reyes. La vicegobernadora Florencia López nos cuenta sobre esta iniciativa inédita que tiene sus raíces en el primer peronismo. Estamos muy, muy contentos porque el gobierno de la provincia de La Rioja va a llevar adelante a través del Ministerio de Desarrollo Social una acción muy pero muy importante que tiene que ver con la celebración de los reyes magos en toda la provincia Es decisión de nuestro gobernador Ricardo Quintela que cada uno de los riojanos, niños pueda recibir su presente, su regalo entonces se va a hacer un fuerte esfuerzo, un gran esfuerzo desde el gobierno de la provincia económico, de logística para que podamos el, digamos el día de los Reyes Magos cada niño poder tener su presente estamos orgullosos de esta acción creo que es algo inédito en la provincia de La Rioja creo que esto tiene un fuerte contenido eh, del peronismo. El secretario general de la gobernación Armando Molina destacó que esta iniciativa sigue el círculo virtuoso de la economía buscando reactivar la economía local y la industria de nuestra provincia. Nuestra consigna es una sonrisa para niños y niñas. El, el gobierno de la provincia aporta para los reyes magos este, las herramientas necesarias como para que estos reyes magos en todo el territorio federal de la provincia de La Rioja puedan estar presentes. Cada intendente de los 17 departamentos compró el 50% de los juguetes que va a distribuir en los locales de cada uno de los departamentos, o sea, compra local. En la capital riojana se trabajó con la cámara de jugueteros para que la compra se hizo en los locales comerciales de la capital, generando también el ingreso necesario. Y el otro 50% se lo compró en la única fábrica de juguetes que tiene la provincia riojana, que es Antex, que es Antex. Se compró en la Rioja, el compro riojano se, se cumplió acabadamente. Esa es la visión de reactivar el trabajo riojano. Los Reyes Magos van a tener tarea, van a tener que distribuir 80.000 juguetes en las, entre los niños y las niñas riojanas. La distribución se realizará entre el 5 y el 15 del corriente mes en coordinación con los departamentos, organizaciones comunitarias, iglesias, centros y uniones vecinales, comedores, merenderos comunitarios, clubes. De punta a punta, los reyes recorrerán la provincia de La Rioja desde las zonas rurales a los parajes, reportó para el informativo Farco Ana Martínez del Tala, Comunicación Popular. En Argentina comenzó la cumbre de cancilleres de la CELAC. La reunión que convoca a ministros de Relaciones Exteriores de 32 de los 33 países miembros de la CELAC comenzó ayer por la noche en el Centro Cultural Kirchner con la presencia del presidente Alberto Fernández y el canciller Santiago Cafiero en su condición de anfitriones del encuentro. Nos informa Daniel Peseta desde Radio Futura. Hola, ¿qué tal, Vanina? Un saludo para vos y todos los amigos y amigas de las radios de Farco. Hoy viernes se celebra en Argentina la segunda Cumbre de Cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. El reporte nos llega desde Radio Habana, Cuba, en la voz de Maritza Gutiérrez. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, celebrará la 22 Cumbre de Cancilleres de manera virtual y presencial este viernes en Argentina. Primera cita de este mecanismo que acogerá el país sudamericano. La Presidencia Pro del pasado año estuvo a cargo de México, que acogió en septiembre pasado la sexta reunión cumbre, donde el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reafirmó el papel integrador de la CELAC. La CELAC en estos tiempos puede convertirse en el principal instrumento para consolidar las relaciones entre nuestros países de América Latina y el Caribe y alcanzar el ideal de una integración económica con Estados Unidos y Canadá en un marco de respeto a nuestra soberanía. En la sexta cumbre realizada en México, Cuba ratificó su tradicional compromiso con la unidad de la CELAC como mecanismo legítimamente latinoamericano y caribeño de concertación política e integración que reunió por primera vez bajo un propósito común a los 33 estados de nuestra América. Fue ocasión para reiterar la voluntad de consolidar la región de América Latina y el Caribe como zona de paz, tal y como fue proclamada en la segunda cumbre de la CELAC en La Habana. La vigésimo cumbre de cancilleres, con sede en el Palacio de San Martín, Argentina, recibirá a varios cancilleres que estarán presentes en la cita y se espera una intensa jornada de trabajo. El canciller anfitrión, Santiago Cafiero, dará la bienvenida a sus pares y expondrá ante el plenario la propuesta para comandar el próximo periodo al bloque regional. En esta ocasión, Argentina es fuerte aspirante para asumir esta función al contar con el aval de 31 de los 32 países que lo componen. Cafiero destacó la importancia para Argentina de la CELAC como mecanismo de integración y cooperación latinoamericana y caribeña. El compromiso es fortalecer este mecanismo que permite dialogar y juntos enfrentar importantes desafíos comunes, mantener la paz, la soberanía de nuestras naciones contra las políticas de chantaje y bloqueos unilaterales, superar la pandemia, proteger el medio ambiente y fomentar la colaboración entre nuestros pueblos. Hasta aquí reportó para el noticiero de Farco. Mi nombre es Gustavo Daniel Peseta desde Radio Futura, Ciudad de la Plata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 Llegamos con la emisión del Informativo Farco de hoy viernes 7 de enero del 2022. En la edición estuvo Cristian Torres, Valinia Artola en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Los y las invitamos a reencontrarnos la próxima semana. ¡Chau! Hasta aquí presentamos Informativo Farco Una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias Corresponsales en todo el país Otras voces, otras noticias, otro punto de vista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 Triquinosis. Prevenir es comer seguro. La triquinosis es una enfermedad que se transmite a las personas al consumir carne cruda, mal cocida o chacinados de animales parasitados. Si consumís carne de cerdo o jabalí, recordá, cocina bien la carne. Consumí chacinados que tengan su etiqueta habilitante. Comprá en comercios habilitados. Si los chacinados son caseros, asegúrate que la carne haya sido analizada. Ayudanos a prevenir la triquinosis. Consumí alimentos seguros. Mesa de zoonosis provincial.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 Banco Crédico Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en o Otra vez de Crédito Responde al 0810-888-4500.